Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. La verdad que sí, un lindo proyecto que surgió de la comunidad, de los mismos vecinos. n o Justo yo hace tres años que e estoy alquilando ahí,、uh -huh. en Villamorra, y estábamos en un foro de seguridad. Y en ese foro, bueno, en un momento, este es un predio que es, es, está loteado y parte de ese predio está donado para hacer una plaza. Eh, es un predio que bueno, era, tenía el p a s t o a l t o era realmente un lugar de riesgo, donde cada vez que hay algún robo, la gente, los ladrones escapan por ahí, o sea, era muy inseguro. Y bueno, cuando empezamos a hablar sobre este, surgió el tema de que e s t o iba a ser una plaza,、eh, hicimos un grupo de WhatsApp aparte con las personas que querían participar.、Eh, en, en, el, en el grupo también está a c e l e n e y l i n c h e t a Que es、eh, prácticamente, falta, le faltan unas pocas materias para ser bióloga,、uh -huh. y estamos en contacto con un, una chica que tiene un vivero de, de plantas nativas que se llama Yusheras acá en Pilar.、Uh -huh. Y, y entre esas dos ya vienen plantando, vienen haciendo plantaciones de, de plantas nativas en diferentes lugares. Tienen en Villa Stolfi todo un costado de, de la estación.、Eh, está plantado, muy, es un lugar bastante lindo y amplio donde están plantados con muchas árboles de especies nativas. y Que se llama el bosque de la diversidad,、uh -huh. por un tema también de, de, de, de, de, de, de respeto de la diversidad de género y demás.、Uh -huh. Entonces,、eh, bueno, hablando con e s a s Se nos ocurrió n o q u empezar e a proponerle a los vecinos que r e c u p e r a r este espacio de, de biodiversidad nativa, ¿no? Porque vos sabés que siempre que plantás plantas nativas, a s o c i a d o viene toda un, una biodiversidad、eh, de este lugar, de esta e c o r e g i ó n ¿no es cierto? Entonces, bueno, le propusimos eso a los vecinos, que se recopraron <ríe> y están todos muy contentos y realmente, eh, bueno, eh, eh, hicimos un proyecto,、eh, principalmente lo escribí a Yelén. Que, explicando por qué, dando una buena fundamentación de por qué queremos recuperar la biodiversidad de este lugar, de la e c o r e g i ó n de Buenos Aires, del、uh -huh. Río La Plata. Y, y bueno, lo presentamos,、eh, ya no como pidiendo que lo hagan, sino、eh, con una carta donde decimos que vamos a hacer uso de ese espacio público de esta manera, implementando este proyecto. ¿no? El proyecto también tiene una parte de hacer una huerta comunitaria. Que como no es muy grande, va a ser chiquita, pero bueno, también es como para que los vecinos participen, ¿no? La idea es eh, traernos eh, material que necesitamos, por ejemplo, b o t e l l a s y cambiarlas por plantines que los mismos vecinos se lleven y, y también planten en sus casas.、Eh, pero bueno, lo principal es recuperar la biodiversidad plantando especies nativas, ¿no? Pensaba que, mientras te escuchaba, Erika, que、eh, si hay una huerta comunitaria en la plaza y además hay plantas nativas, seguramente esto va a entusiasmar a que cada uno y cada una pueda también en su hogar, ¿no? Llevarse esto que decían los plantines y empezar una, una huerta familiar. Una... Es la idea,、eh. es la idea. Nosotros lo que queremos también mostrar es que no es necesario tener una gran extensión de jardín,、mm. ni siquiera tener plantas.、Eh, tierra, Sino con macetas, macetas verticales, n o todo eso. La, la idea también es que este, este lugar a futuro sea un, un lugar donde dar charlas, enseñar todo tipo de. Primero, la, la, lo esencial que es recuperar nuestra biodiversidad plantando nativas, pero además, es, Charlas de educación ambiental, charlas sobre huerta orgánica, intercambio de semillas, intercambio de plantines, ¿no? Y, y sí, esto que decís vos, ¿no? Replicarlo en tu casa, en vez de plantar esto, planta esto, y vas a ver lo lindo que es, las mariposas que vienen, los colibríes que empiezan a llegar, o sea, ¿cómo podemos nosotros, con un, con todos los problemas ambientales que hay,、eh, cómo podemos desde nuestra parte hacer, poner nuestro granito de, de arena que es muy importante, ¿no? Recuperando la biodiversidad. Y esperemos. Esto se replique en todos lados, en los costados de la Panamericana, en otras plazas,、sí. en, en terrenos baldíos de, de, que, no tienen, que no tienen ningún tipo de dueño ni ningún tipo de cuidado. n o Así que, otra cosa que estamos haciendo también con estas chicas, con Jota y con Ayelén,、uh -huh. es、eh, relevar lugares que ya hay en Pilar de esta forma, como el bosque de la diversidad, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces,、eh, para que tengan interés, para que la gente entienda por qué es importante plantar estas especies, Porque no es solamente que, que trae la biodiversidad, sino que por el tema de, del siglo del carbón, por un montón. De, o sea, cuando empiezan a hablar, tanto Jota como Shelem,、uh -huh. te quedas asombrado de, de todo lo que podés lograr solamente plantando plantas nativas en tu propia casa. n o Así que es, es increíble lo que, cómo uno puede ayudar al ambiente solamente aprendiendo cuáles son las plantas que tenemos que plantar, tanto herbáceas como árboles y arbustos. Y bueno, es la idea, lo vamos a hacer en una plaza. Eh, todo, todo hecho por los vecinos, ahora el municipio que se enteró de esto está ahí como limpiando y ayudando. Bueno, estamos viendo、eh, que, que queremos que se respete nuestro proyecto, ¿no? Pero bueno, la verdad que es muy lindo que esto haya salido de los vecinos. Si bien lo escribimos con a c e l é n principalmente a c e l é n esto surgió de los propios vecinos, ¿no? Vecinos que, que sabían que en aquel lugar、eh, ya habían peleado por esta plaza y no habían logrado mucho. Pero ahora,、eh, habiendo presentado un proyecto y una carta de uso de espacio público, logramos que hasta el municipio venga y se interese también por esto. Cuando nos enteramos nos encantó el proyecto, por eso queríamos escuchar en la voz de una de las protagonistas. De llevar adelante esta propuesta, hay una lucha por el ambiente que、eh, bueno, se viene generando en toda la región, con, primero contra basurales clandestinos, en Pilar, en、no、se sepa, San Miguel, Moreno, pero también están este tipo de iniciativas y estos lugares ¿no? y estos espacios. Y nos pareció nada, que, que, que puede ser、eh, bueno, también esto que, que contaba: s contagio para otros vecinos que no se habían imaginado ocupar el espacio público también. Con plantas nativas, con huertas comunitarias, y bueno, ojalá se avance en ese sentido. Vimos algunas imágenes que era un descampado con yuyal, y ahora、sí. algunas máquinas están limpiando, así que bueno, esperamos seguir charlando para ir contando cómo avanza este proyecto. Para, ¿Cómo va avanzando? Sí, no, no, igual, estoy, a mí, bueno, ustedes ya me conocen por varias luchas ambientales, esto es como una terapia,、uh -huh. porque es más lindo, ¿no?、Uh -huh. No es tanto. s i b i e n t e tenés que seguir enfrentando, porque ahora estamos defendiendo el proyecto, queremos ese proyecto en ese lugar,、uh -huh. pero es de otra manera, ¿no?、Sí. Es con. Es más parado de otro lado, ¿viste? entonces eso es o es lo que está bueno. Es, es no, no enfrentarse y, y seguir enojándote, sino、eh, colaboren con esto, participen de esto, ¿no? de municipalidad, funcionarios, los que sean. Y fíjense, esto es muy importante y lo lindo, y, y, y cómo podemos de esta manera recuperar la biodiversidad también. ¿no? Ayudar al medio ambiente、eh, plantando plantas nativas, que es esencial. ¿no? Cada uno tiene que saber cuál es su ecoregión. Averiguar qué plantar y plantar eso en tu casa. Y eso hace que estos a n i m a l i t o s y bichitos que no saben dónde ir vayan a un lugar y, y eso ayuda un montón. Ahí, por suerte está como un poco de moda el tiempo de recuperar las mariposas, ¿no? Y eso hace que bueno, uno aprenda lo que tiene que plantar para tal especie, para tal otra especie, ¿no? Entonces es genial, es genial. Nosotros lo que queremos hacer ahí es eso: recuperar la biodiversidad. Eh, también haciendo un proyecto de huerta orgánica y después usar ese lugar para dar charlas y, y aprender sobre educación ambiental, que es esencial. Y como muchos los, los municipios quizás hablan un montón, pero no, no, no se concreta, bueno, concretémoslo nosotros los vecinos, ¿no? que creo que es, es, es ahí donde, donde tenemos que, que, que empezar a trabajar, que nosotros podemos hacer estas cosas. Si los municipios nos acompañan, buenísimo. Y si no, a seguir adelante. Y replicarlo en otros lugares. n o Sí, es igual, se、sí, s igual. Bueno, nos, nos encantó bueno, conocer este proyecto. Quedamos para aquí dispuestos a seguir conversando y, y contando cómo avanza. Y ojalá se replique, como dice, n ¿no? que, que prenda esta idea también en otros lugares. Un abrazo enorme, Erika, y muchas gracias, como siempre, por el tiempo que nos dedicas. Muchas gracias a ustedes por, por siempre estar atentos a estas cosas lindas. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego.